「レスピード」「ポン・フォー・オー」 Del rincón, yo voy a recordar que nunca había llorado. Por el contrario, me burlé de aquellas que una vez su amor me regalé.